Le damos un abrazo a Raquel Barabaschi, que está ahí para hablarnos de derechos humanos. Buen día, Raquel, ¿cómo te va? Buen día, Juan Pablo. Buen día para todos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien, bien, acá estamos. ¿Gris y lluvioso también ahí en pico? Sí, también, también. Así que estamos acá guardadito y viendo llover. Muy bien. Sí. ¿Con qué tema venís? Bueno, mira, eh, en esta semana eh, vamos a conmemorar... Eh, una, digamos, dolorosa conmemoración el tema de eh, la masacre de Avellaneda que se cumple en 18 años el día 26 de junio eh, donde, digamos, masacraron a, a los compañeros eh, Max y Darío Max y Mariano, eh, Costequi y Santillán, Costequi y, Darío Santillán. Hmm. y por lo cual... Eh, fueron condenados a cadena perpetua el comisario Franchotti y Acosta y cuatro eh, policías más fueron condenados, pero que la familia siguen reclamando que eh, haya castigo para los responsables políticos. Que nunca lo hubo, ¿no? Sabemos que Que nunca la hubo. No, nunca hubo castigo, ni para los responsables políticos, ni para la tapa de Clarín sí. que decía la crisis causó dos nuevas muertes. Exactamente. Y que si no hubiera sido por, los digamos, el, el periodismo, eh, jugado otra vez, eh, que hizo todas las imágenes de Sergio... Eh, Kowaleski, si querés eh, eh, Raquel te colo ahí una sí. para que más que el periodismo fue un traba, sí. un trabajador un de prensa trabajador, que a veces es, es vamos, distinto, exactamente. ¿no? Eh, que es totalmente diferente, exactamente, que después fue perseguido incluso <coughs> y, y que eh, toda esa secuencia llevó realmente a que se supiera la verdad de lo que había pasado y que <coughs> hizo trastabillar al gobierno de Dualde eh, en definitiva este hecho, no es cierto este desgraciado hecho. Y además la, las imágenes de, de Franchotti eh, rematándolo en el piso este, a Maxi es tremenda, ¿no? Terrible. Y, y Darío muere porque eh, precisamente no lo quiere dejar abandonado y se queda para protegerlo y ayudarlo, ¿no es cierto? Y era, el gobernador era Solá, Eh, que bueno, hoy es el canciller premiado, lamentablemente, eh, cuando Nora Cortiña lo llama a Solá, eh, le di, pidiéndole explicaciones y que se investigue, qué sé yo, Solá le dice, no se preocupe porque fue una pelea entre pobres, se mataron entre ellos, cuando ya se sabía que eso este, no era verdad. O sea, mm. la complicidad entre el Clarín y también. Eh, el gobernador, o sea el poder político recordemos y no para que... por, por ahí eh, para gente, para personas más jóvenes eh, sí. eh, tras ese suceso al día siguiente ocurre esto que Clarín titula ese, ese título paradigmático inolvidable, la crisis causó nuevas muertes no tenía, no tenía dueño sí. el, la muerte eh, sí. y ya existían las fotografías que había tomado un reportero y no fueron publicadas sino hasta el día siguiente cuando empezó también una, un debate interno dentro del diario y, y, y por planteo de los propios trabajadores no aparte bueno hay que poner en contexto de dónde veníamos no es cierto del sí, claro. el 2001 que había estallado todo en pedazos en el país la pobreza la eh, era tremendo eh, todo lo que estaba pasando eh, y obviamente que las organizaciones sociales y los movimientos estaban reclamando eh, por comida era tan básico como eso, porque no había trabajo, eh, tampoco existían las organizaciones tal y como estamos hoy, porque también hay que decir que después de esto, eh, los sectores populares, los, los nadie, se fueron organizando y yo creo que hoy las crisis que estamos viviendo eh, están sostenidas sobre todo por la gran organización que se produjo eh, a partir de, de todos esos hechos porque sí. si no eh, eh, si hubiéramos estado en una.. porque ahora quieren a, a algunos sectores comparar lo que nos está pasando con el 2001 y no nada que ver eh, estamos en otro contexto hay otro tipo de organización eh, hay, dentro de las organizaciones eh, hay muchísima solidaridad incluso los mismos médicos reconocen que eh, si no fuera por las organizaciones sociales, en los barrios populares, eh, no se podría estar echando de... Ay, se nos está yendo un poco la comunicación, Raquel, a ver. ¿Estás ahí? Se nos cortó, una lástima. Bueno, eh, para redondear esta cuestión, Maximiliano Costecchi eh, tenía 22 años. Eh, a ver, Raquel, oh, hola. Hola, hola. Sí, vos sabés ¿Sí? que se nos había cortado. Bueno, aludías a, a la importancia de la organización incluso en este contexto de emergencia sí. sanitaria. Eh, Exactamente. Bien. Eh, redondeamos con, y de, con lo de costequi y de, decía yo tenía 22 años, para que nos demos una idea de la juventud que, que fue sí. asesinada ese día, y Darío Santillán, 21 años. Sí, y que yo estaba planteando que a raíz de todos esos hechos eh, las organizaciones sociales... se eh, Realmente, o sea, los movimientos sociales se organizaron y, digamos, transcurrieron en el tiempo, porque esas organizaciones están instaladas en todos los barrios populares y son, digamos, como el sostén de, de todas las, las crisis y de todas las, eh, cómo se van organizando, cómo se van, eh, no solamente los comedores, sino los... Eh, ...instalado en los barrios... ...sino los centros culturales... ...cómo van... Eh, ...organizando incluso... Eh, a, a, ...desde los cartoneros... ...hasta... los, ...bueno, todos los... ...están atravesados todos los, los estamentos... ...dentro de, de los barrios, ¿no? Bien. Y bueno, lo que... Volvía, ...volviendo sobre los pasos... ...de los responsables políticos... ...no hay que dejar de nombrarlo a Maski, ...que era el Ministro del Interior y claro. tenía herramientas para, digamos... Eh, Ministerio que en ese momento ver, manejaba la policía, no como ahora que hay uno de seguridad a claro. otro. En ese momento el Ministerio del Interior manejaba Por la, eso, la policía. O sea, a Maskin también le, le cabe el reclamo de las familias eh, con respecto a los responsables políticos de lo que ocurrió. Siempre hay un que. Pero bueno, como de costumbre, eh, siempre digamos, quedan impunes, porque en, en este país, y creo que en ningún país pasa, que los responsables políticos eh, de estos hechos eh, cumplan alguna vez, o tengan una sanción o tengan que cumplir una pena. Así va a pasar con Santiago Maldonado, que con el tema de Patricia Burlich, que no iba a tirar ningún este gendarme por la ventana, Eh, o con Rafael Nahuel esa gente, digamos la gendarmería no actúa eh, per se, siempre hay digamos un responsable político atrás de las cosas que ocurren Bien. bueno, eh, dicho esto que los chicos dieron su vida por ser solidario eh, y una forma de homenajearlos y que no vuelvan a ocurrir estas cosas eh, vamos a Repasar también las cosas que nos pasan por estos días, eh, con las movilizaciones que han efectuado la gente mal llamada del campo, que yo digo que es la oposición, que nosotros nos bancamos cuatro años del gobierno neoliberal de Macri, eh, con todos los desastres que hizo, el empobrecimiento, la pérdida de eh, infinidad de puestos de trabajo, de pymes, endeudamiento por 100 años, fuga de dinero que vino del fondo que no sabemos a dónde está, pero ellos no se van a tener un gobierno que ha sido elegido democráticamente y salen a ver si lo pueden corroer, porque ese, se, está claro que ese es el fin eh, de esta gente, eh, disfrazados de anticuarentena, de pro-Vicentín. Eh, si ellos son todos de Vicentín yo soy el Banco Nación dijera algún compañero este, porque el claro. saqueo que ha hecho Vicentín está la, a la vista y lo sostienen y lo defienden pero atrás de todas esas cosas eh, además eh, ellos los pueden mover sus intereses sectoriales y, y personales pero también se han visto cosas como pasó en la plaza eh, de mayo, que han ido nuevamente a dañar los pañuelos de las madres. Eh, entonces eso ya es, eh, digamos, de una está el componente ideológico eh, muy a las claras y esto como sociedad yo creo que eh, nos excede porque las madres son un símbolo no solamente para nosotros, para Latinoamérica y también para el mundo. Y la otra cosa, eh, repudiar, una vez más, eh, los dichos de Babi y Checopar, eh, no porque hayan sido contra Cristina, porque Cristina yo creo que tiene la capacidad de defenderse eh, sola, lo ha demostrado totalmente, y tampoco porque uno eh, sea kirchnerista, porque vos cada vez que eh, cuestionas estas cosas se tratan de planero, de cuca, porque como no tienen argumento, sino porque yo creo que desde un, un comunicador, como es el Checopar, no puede seguir eh, teniendo este tipo de actitudes. Eh, en una oportunidad que quiso venir acá a, a La Pampa, eh, persona y una nota al intendente, porque previo a eso, en las columnas que hacía desde su medio eran tremendas, Pero la pucha madre, con estas cuestas de la comunicación, bueno, se nos cortó la comunicación, de todos modos está suficientemente eh, redondito lo que nos plantea, como cada miércoles cuando habla de derechos humanos, Raquel Barabachi.